El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco ¡Cadamos! es el de las del pueblo Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias Corresponsales en todo el país ¿Y Usted viene con una orden judicial, una... la única orden es esta, me hace así, con una escopeta esta es la Otras orden. voces, otras noticias, otro punto de vista Informativo Farco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 Hoy está reunido en Rosario el Consejo Interuniversitario Nacional que agrupa a los rectores y rectoras de todo el país para definir los pasos a seguir. En el plenario realizado esta mañana, el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, alertó sobre el grave daño que tendrá el sistema universitario si, aparte de vetarse la ley de financiamiento, no se le asignan fondos en el presupuesto nacional. Es decir, si no se aprueba un presupuesto. Creo que es difícil de explicar para la comunidad cómo seguimos con las puertas abiertas si no tenemos presupuesto. Y en ese sentido me parece que hay que decir qué implica o qué implicaría el año que viene tener un récord histórico a nivel mundial de tres años sin presupuesto nacional. Las universidades, los municipios, lo decía el Intendente y los gobernadores. Recordemos que hay países donde si no hay presupuesto el Estado se cierra. Y se los obliga a los congresistas a estar adentro del Congreso hasta que encuentren la voluntad de acuerdo. Hay que entender de que sin ese presupuesto, como decía el Rector mamarera no podemos rendir cuentas, no podemos planificar, no podemos tener previsibilidad para nuestra comunidad universitaria. Nosotros no vamos a poder funcionar el año que viene sin presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Por lo tanto... El Estado de las Universidades Nacionales de la Argentina va a ser crítico y terminal, señor Vicepresidente, si no hay presupuesto aprobado. Y la universidad, tal cual la conocemos, no va a existir el año que viene, tal cual la conocemos. Esto decía Víctor Moriñigo, el rector de la Universidad Nacional de San Luis Y el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez Estuvo en el encuentro, invitado por los rectores y rectoras Y allí detalló que se necesita convencer a muchos legisladores para que se rechace el veto Si nosotros no queremos tener problemas y queremos tener certeza Tenemos que ir a un horizonte de 170 votos para rechazar 170 votos son... Mínima corrección, dos menos que lo que sacamos en discapacidad, que sacamos 172. Eh, hubo cinco abstenciones, hubo 18 ausentes, de esos 23, uno de cada dos de esos votos tienen que venir con nosotros si queremos sacar el, la ley. ¿Dónde están esos votos? Bueno, le vamos a tener que ver una mano a la vicegobernadora de la provincia porque un pedazo de esos votos están en el PRO. Entonces hay que tratar de allí hacer algo. Tuvimos abstenciones y tuvimos votos en contra en el PRO, también algunas ausencias. Hay que pedir una mano a todos los que, por formación, por historia, por compromiso, por convicción ideológica, abrazan las banderas del radicalismo, especialmente en Mendoza. Allí, hoy, el principal eje, estamos teniéndolo en Mendoza. Mientras tanto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, dijo que va a haber una gran marcha junto a docentes y estudiantes para el día en que se trate en la Cámara de Diputados el veto que promete el gobierno a la ley de financiamiento. Vamos a Córdoba porque allí sigue detenido el secretario general de ATE, Federico Giuliani, y el ministro de Seguridad de la provincia justificó la violencia policial de ayer contra periodistas y manifestantes. Nos lo cuenta nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio La Ranchada de Córdoba. Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. Juan Pablo Quintero justificó la represión y responsabilizó a los manifestantes y periodistas. La mayoría de los y las manifestantes recuperaron la libertad durante la madrugada, pero Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, sigue detenido con carácter de imputado, lo que generó un fuerte reclamo del sector sindical. Frente a las preguntas de los y las trabajadoras de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, no solo justificó el accionar violento de la policía, sino que negó la represión a periodistas. Además, Juan Pablo Quinteros anunció recrudecimiento del accionar policial en las próximas medidas de protesta en la provincia. Este, aquella persona que va a una manifestación y agrede intencionalmente a la policía, que eso es lo que yo creo que pasó, claramente puede en la detención este, resultar con escoriaciones, con lesiones, eh, que, no, que claramente no son de gravedad. Para decir de lo que nos pasó a los periodistas que estábamos en la cobertura. Lo que dije ayer cuando me lo preguntaron casi en el momento en el que sucedía en diversos medios, eh, nosotros garantizamos el derecho absoluto y restricto de que los periodistas puedan trabajar ayer en la no situación, se ministro, ¿qué tienen para decir por eso? Le reafirmo la pregunta. Le vuelvo a insistir con esto. Yo vi todas, todas, absolutamente todas las filmaciones que hay respecto a la situación. Y nosotros le decimos, eh, podrían haber sucedido dos cosas, Leo. Le, en la primer vallado que ustedes pasan en corre, les podrían haber dicho que no pasaran, que se quedaran por una cuestión de preservación este de su integridad física. Sin embargo, lo dejaron pasar porque si no pasaban le iban a estar coartando su posibilidad de informar. Pasaron y estuvieron en el medio de una cuestión en la que había una situación violenta, en la que había 15 personas detenidas que había que trasladar muy para rápidamente. Usted ¿El accionar de la policía con los periodistas fue correcta? Eso corresponde que lo, se lo acabo de decir. Eso va todo, eh, eso lo va a determinar la dirección de conducta policial, el que va a ver que el accionar este, tanto de la policía. Organizaciones sociales y sindicales se movilizan durante este viernes para reclamar la libertad del titular de ATE Córdoba, Federico Giuliani. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. sigue sí, el reclamo de docentes y no docentes de las universidades por el financiamiento y sus salarios con paros y otras actividades. Conocemos lo que pasó en San Martín de los Andes en este informe de nuestra compañera Laura Cotescu desde la FM Pocahullo. Buenas tardes Pepe y a todas las radios de Farco. En esta localidad, como en otras del país... La universidad pública, trabajadores y estudiantes realizan actividades que permitan acercar a la comunidad lo que se estudia en ellas. Todo esto en marco de las medidas de fuerza que se están llevando a cabo por el financiamiento hacia las universidades públicas. En una de estas clases públicas hablamos con un ex profesor jubilado, Ismael Andía, de la carrera de técnico forestal, que nos dijo sobre esta actualidad que se vive y que vive la Universidad del Comahue en particular. Nosotros pasamos alguna época bien difícil a principios de la década del 90, pero lo que estamos pasando hoy para mí es prácticamente inédito, es realmente vergonzoso, es realmente muy triste, estamos en manos de gente cruel, gente perversa me refiero al gobierno concretamente no nosotros en el, el, el, el asentamiento incluso los que ya no estamos ahí, por ahí vamos colaboramos en lo que sea Y creo que va a seguir esto, no va, ojalá no, no continúen las clases públicas en, un, en el marco de, de una situación tan triste y tan grave como está pasando la universidad, no solo la universidad, ¿no? Otros, otros organismos también. Qué lindo sería, el otro día hablábamos en la clase que, di, que dimos, que el pueblo, que la gente de San Martín de los Andes se acerque cada vez más a la universidad y la universidad le ofrezca talleres, cursos las tres funciones básicas de la universidad son la enseñanza, la investigación y la extensión, no importa el orden, pero sí siempre tiene que estar las tres. Como trabajador, jubilado profesor, padeciendo los recortes para realizar investigación y actividades de extensión más los sueldos bajo la línea de la pobreza que reciben reafirman el valor de la universidad eh, Aprendí a fondo lo que se significa la Universidad del Comahue, lo grande que es, las cosas que aporta a, a toda esa línea de mil y pico de kilómetros que cubre desde Divierma hasta Bariloche y realmente un staff de profesionales, de docentes, de científicos realmente de mucha valía. Reportó para Farco FM Pocahúyo desde San Martín de los Andes. El referente de la comunicación popular, Néstor Buso, fue reconocido con el premio Angelelli 2025. La distinción lleva el nombre del obispo riojano Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura, y lo entregan el gobierno de La Rioja y el Centro Nueva Tierra. Néstor Buso es periodista, fue fundador de Radio Encuentro de Viedma, también fundador del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estuvo secuestrado durante la dictadura y fue testigo en juicios por delitos de lesa humanidad. Además, fue secretario de Derechos Humanos de Río Negro y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Así se lo premiaba Y así agradecía a Néstor el premio en el acto realizado en la Casa de la Rioja en Buenos Aires. El próximo premiado fue exiliado, perseguido y testigo clave en juicios contra crímenes de lesa humanidad. Pero sobre todo ha sido y es comunicador popular profundamente comprometido con los derechos humanos. Desde Farco como referente de la comunicación con perspectiva de justicia y como secretario de Derechos Humanos del Río Negro... Sostuvo siempre que la palabra puede ser también trinchera. Su testimonio es brújula para nuevas generaciones de comunicadores que no negocian la verdad. Por reconstruir la verdad desde el testimonio y la comunicación popular, el premio ayer y que viene es para Néstor Buso. Bueno, realmente una, una emoción inmensa. Muchas gracias un premio no, es, no puede ser individual lo que hacemos no se hace individualmente en primer lugar quiero decir que esto lo comparto con, con mi compañera de vida con mi mujer, con Olga eh, el compadre Juan Ángel Useide dice que somos Néstor y Olga yo soy la parte masculina del Néstor y Olga Así que con ella lo compartimos. Pero también con nuestros equipos de trabajo de siempre, con el equipo de Radio Encuentro y de NTV de Viedma, donde trabajamos hace muchos años, de Farco, el Foro Argentino de Radio Comunitarias, la red de radios populares comunitarias en todo el país y a nivel de América Latina con ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Esos son los ámbitos desde los cuales... Colectivamente construimos y hacemos comunicación popular. Felicitamos desde el informativo de Farco a nuestro compañero Néstor Buso por este premio que ha recibido. Néstor, integrante de Radio Encuentro de Viedma y actual responsable de políticas públicas de comunicación de Farco. Información deportiva en el noticiero de Farco porque Colapinto terminó en el puesto 18 en las pruebas libres de hoy de cara al Gran Premio de Países Bajos que se corre el domingo. Nos lo cuenta Iván Alday. Colapinto tuvo su primer contacto en el Gran Premio de Países Bajos y el argentino fue décimo octavo. Pocos días después de cumplirse la confirmación de su primer año como piloto oficial de Fórmula 1 en primera instancia con Williams y luego el paso con Alpine, el pilarense está cumpliendo su décimo octava carrera buscando sumar sus primeros puntos con la escuadra francesa. En el reinicio de las actividades del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto recorrió los 4.279 metros del trazado ubicado a metros del Mar del Norte con el mejor de las 27 vueltas en un tiempo de minuto 12.276 para ubicarse en el puesto 18. El sábado un nuevo ensayo libre a las 7 de la mañana, desde las 10 la clasificación, y el domingo a las 10 de la mañana, en un total de 72 giros, la carrera final con transmisión exclusiva de Disney Plus. En tanto por el cable se podrá ver en diferido por Fox Sports desde las 17.30. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En Alta Gracia, provincia de Córdoba, se escucha El Informativo Farco, por Radio Tortuga 92.9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 Auspicio informativo Farco. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Crédito Responde 0808 Banco Credicop Coop Limitado Reconquista 484 k